Buenos días a todos. Y bueno, aprovechamos el encuentro de hoy para compartir la noticia de que finalmente se inauguró la estación de Villacrespo nuevamente para el uso de los pasajeros, aún sin terminar, no, aún con trabajos pendientes. Pero bueno, hay que aprovechar estos periodos preelectorales donde se empieza a hacer propaganda como sea. Y de esa manera fue que en su momento se inauguró el viaducto sin haberlo terminado. Ahora se inaugura la estación de Villacrespo sin haberla terminado. Pero igualmente es un beneficio para los usuarios. Vamos a tener nuevamente la combinación con el subte, con la estación Dorrego de la línea B y con los colectivos de la avenida Corrientes. Así que otra vez se puede volver a parar en Villa Crespo a partir de las 20 horas de este 26 de septiembre. Una a favor y ahora sí la línea San Martín tiene todas las estaciones habilitadas.